Fuimos en el día miércoles, eh, reunidos en la Ciudad de Buenos Aires, de acá fuimos convocados la compañera Patricia Val, eh, la actual concejal, y quien les habla, este, donde se en esta reunión bueno se, se conformó lo que se llama la Mesa Nacional Federal y la Mesa Provincial con representaciones de, vamos a decir, de promotores eh, eh, y... y difusores de, de lo que es la corriente nacional eh, colina uh -huh. eh, por la séptima sesión eh, se nos dio la responsabilidad a la compañera patricia balia a quien les habla este para revisar esa tarea que ya de hecho veníamos haciendo ¿no? claro. eh, eduardo y bueno se está trabajando con miras a lo que es el, el 2015 ya como es no no no en realidad la, la corriente es un movimiento de, de apoyo a lo que es el proyecto nacional, es un movimiento amplio, eh, como su nombre indica es una corriente, es decir, que confluyen en ella gente de diferentes partidos, este, así eh, y la idea es trabajar en, en generación de proyectos, eh, le, la idea es trabajar en la generación de, eh, de cuadros políticos, eh, de apoyo a los que tienen responsabilidades eh, de gobierno, ya o sea, sea en, en la parte legislativa o ejecutiva, y... Eh, En fin, eh, no es una herramienta eh, electoral, digamos, ¿no? uh -huh. eh, sino más bien es una herramienta de, de puente entre los problemas o las necesidades de nuestra sociedad y las políticas de gobierno o los funcionarios de, de gobierno. Bueno, hacerles llegar las, eh, eh, las inquietudes eh, a ellos para que, bueno, desde su lugar también puedan... Eh, ir Correcto, resolviendo ir algo, ¿no? Profundizando y mejorando el, el, el proyecto de gobierno, ¿no el, el programa de gobierno. Esa es un poco la idea general. También se pone un especial énfasis en lo que es la capacitación, en uh -huh. la capacitación política, la capacitación de los de los concejales, de los este, compañeros electos en diferentes cargos. Eh, recientemente, que por ahí son... En general se ha apuntado mucho la juventud en esta etapa, entonces... Eh, se trata de, de, de transmitir la experiencia de otros que ya hemos o han estado en esos cargos y parece en ese sentido se ha formado una Secretaría Nacional de, de Capacitación a, cambio, a cargo de la compañía Claudia Bernaza, eh, que ya lleva muchos años haciendo ese trabajo con lo que se llaman los equipos para la victoria y anteriormente, y en, en otro nivel, digamos, ya no tan político partidario, fue Secretaria Nacional del IPAP, del Instituto Provincial de la Administración Pública, que es una persona que conoce mucho lo que es todo el funcionamiento del Estado, de los, de los poderes legislativos, en fin. Este, así que bueno, en ese sentido se ha estado trabajando, también se han normado lo que se llaman las usinas de colina, que son un poco eh, lugares de debate y de generación de ideas, porque ahí su nombre, y de propuestas para, para debatir con los... Con el, con el gobierno, ¿no? ¿A qué no la tiene algún lugar de encuentro, algún lugar donde se reúnen? como cómo es eso, eh, No, no, no tenemos un lugar físico especial, nos vamos reuniendo alternativamente en diferentes lados, este porque la verdad es que no esto se sostiene con nuestros propios este aportes, así que no no hemos podido todavía ponernos a ver si podemos adquirir algo, pero en realidad contamos con la generosidad de diferentes eh, sectores este, de, de lo que es el Frente para la Victoria y nos vamos reuniendo así en, en lugares alternativos, eh, ya que hay hay, hay muchos, muchos compañeros y compañeras que, que se han integrado. Eh, Un poco la pregunta era también por si alguien quiere comunicarse con ustedes, sí. ¿no? En principio, este vos viste lo que son ahora los sitios de... De, de encuentro a través de la tecnología. Exacto. Y eh, es un nuevo fenómeno de la política, que sobre todo como se han integrado muchos jóvenes, este lo usan mucho. Así que uno de los lugares donde se coordinan reuniones, eventos y todo, es, es Facebook, donde hay una página que es Colina de la Barría. Eh, hay cientos de páginas de Colina en todo el país. Y bueno, este así que ahí nosotros no, no, nos comunicamos y no nos vamos transmitiendo las novedades. Eh, Eduardo, Patricia, sí. te saluda. Buen día. Pensaba, ¿no? Eh, ¿Por qué te pasa la inquietud de los jóvenes eh, que están actuando en política en este momento? mira eh, hay, hay un, un renacer de las inquietudes políticas de los jóvenes eh, tal que es, eh, me parece que es muy amplio, ¿no? Eh, lo que yo veo es mucha inquietud, como siempre, en lo social. Eh, fundamentalmente y otro de, de otra inquietuds yo creo que también hay muchos jóvenes este, que se han integrado del ámbito de la política eh, integrada a la universidad es decir de, de, de poner la discusión política dentro de los ámbitos universitarios eh, veo mucho trabajo social como como si hiciera años antes y eh, jóvenes trabajando en los barrios, claro. eh, trayendo necesidades de, qué sé yo, de la gente, sí. eh, tratando de paliar, no con asistencialismo, sino con el tipo de política organizativa, conjuntas vecinales, he visto campañas para traer eh, carne para todo, eh, eh, verduras para todos después, digamos, hay una una posibilidad muy rica que es articular eh, a, con el gobierno, ¿no es cierto?, y, y hacer un poco de, de vocero de las necesidades que lógicamente por ser nuestro país tan grande y haber todavía tantas necesidades insatisfechas, este, no siempre se llega a tiempo. Eh, con el tema de la documentación, se han hecho gestiones también para este, para, para que vengan, y eso ha sido por iniciativa de los jóvenes. Claro. ¿Entre sí. qué edades más o menos este abarca los jóvenes? El... Y hay, hay chicos de la secundaria hasta, bueno, treinta y pico de años, ¿no? Eh, sí, hay de todas de toda esa, esa eh, franja de edades. Bueno, ¿ya, ¿ya tienen previsto alguna otra reunión eh, ahora antes de fin de año ya pasamos? Ser... Eh, eh, no, estimo que a nivel nacional, hacia o sea, en el nivel central no, no acá nos tenemos que juntar este, lo, los compañeros acá para ver si cómo seguimos, ya más o menos algunas actividades planeadas para el año que viene, sobre todo en el, en el ámbito de la capacitación, este, así que bueno, ya las daremos a conocer a través de, de ustedes que son tan gentiles siempre en Perfecto. interesarse. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias eh Muchas nuevamente. Gracias. gracias a ustedes por llamar y un feliz año para usted y todos sus suyos. Igualmente. Igualmente Muy para bien. vos, eh.